Cuando los mercados vinieron a por los griegos guardé silencio, porque yo no oyera griego. Cuando la represión cayó sobre los estudiantes valencianos guardé silencio, porque tampoco no oyera valenciano. Con los faixistas apuñalaron a los compañeros de Toledo guardé silencio, porque eso no iba con yo. Cuando a la fin vinieron a por yo, ya no lleva de ningún que pudiese salvarme. Populas contra las tropas de rey Les pedre su recorde cuando abueles Da veces que mis blues. Que en cada vez con brilla la bulla estos ojos, es vos tesuits. Cuánto planea mis carres de escenarios tu Y el nombre sombrero es May no podrán esborrar La nuestra actitud siempre será de copar mi May no grand siècle 21 prison de peur et d'illusions ils aimeraient nous faire croire que nos vies ne valent rien enfants déracinés enfants des grands ensembles ils vivent la violence du système au rêve brisé sous le poids de leur chemin bien plácanos una el 101.8 y de la 7 tarde prisonnier du Para contactar con nosotros y nosotras Puedes eh, trucarnos Al teléfono 976 29 13 90 Guaito También tenemos un email Que jefendo.orella.gmail.com Y una página web Que jefendo.orella.wordpress.com Entre nuestras peores y nuestras aspiraciones Huelle Chóves, 23 de febrero, y con este programa Fendorilla, programa de actualidad de Razón Aragones, en las emisiones en directo de Radio Topo. Bell étoile, bell étoile. Y como programa de actualidad, pues huevos, faremos un repaso a las zagueras cosetas que son pasando por Valencia. Tendremos a un convidado. Muchas noticias tocan a este tema y te presentaremos también un disco, disco de que se dice Irucorpetan. También os de bueno Día 21 de febrero que se celebró Día Materno o Día da, das Longas Maternas. Y también tocaremos de Chana Cuajula que este domingo hacía 12 años de su día muerte, do programa News Lucía do eso las corta la mostranza del Aragonés que ya han principiado las actividades escolas y si nos vaga tocaremos do la tonda fueva. Como Te os Como te decía hoy vamos a presentar un un CD, un nuevo trabajo, se dice iru colpetan de la coya Es en encara que ya lo escuitemos la semana pasada. Y en Fendorella nos vago de presentarlo y lo hemos disado pues esta semana. La viento pasado 2011 salió otra la carrera bajo Sello sí, Discográfico Vaga Viga un nuevo trabajo de la colla vasca Esnebelcha en Ye o tercero de impuestos de Madinus Calería y Noa. O estos discos son quitados en 2008 y 2010 o el actual trabajo se dice Freedom y Rukol Petan y como novedad con estos tagues Y en triple formato libro CD DVD. Freedom se clama ODV del libro de 64 pachinas, y contiene matches de best directos en oporto puerto de donosti o pasado septiembre, a Chira por Chapón y a Asinas. Y lo colpetan yo nombre de OCD, que yo he feito de 15 nuevas cantas y mezclas de viellas. Acoya, afincada de Hernani y menada por Xavi Solano, nació en 2007. es una chira diste por Cuba con Fermín Muguruza. El estilo suyo, llena suyas propias parolas. Ye, un árbol con milenta colos musicales, pero profundas raíces en la nuestra cultura vasca. Esnebelcha, ley negra, mezclayo de músicas negras feito por una crica de blancos. Tercera entrega. Y qué mejor que escuchar pues, este treballo, esta tercera entrega de Esnebelcha, con la primera canta de este treballo y que se dice The Clash. I told you, all of my critics. I told you all that I was the greatest of all time. Never again they make me the underdog until I'm about 50 years old. I But I didn't dance. I didn't dance for him. I'll save the world, I'll La ciencia de la humanidad con Esnevensa. Íbamos a principiar pues charlando de distintos incidentes que provocó la policía en Valencia, eh bueno, todos ya en ese sentido, ¿listo? Y tosemos a charlar pues uno de las manifestaciones en este caso que ya vio en Aragón en refuse a esa actuación. Está en una noticia pues que he quitado la de web darinfo.org. Masiva respuesta estudiantil en Aragón a la represión policial de Valencia. O sentimiento colectivo xe generalizou, no calen os partidos parlamentarios, ni os sindicatos institucionais, ni los representantes que prenen a parola en nombre dos demas. O pueblo lle prou e se sobra ta esfendese, organizase, salirta a carrera, protestar, confrontase ao Estado ta quetale as vergüeñas e deixar esclatero a súas injusticias. A las min horas da tarde, Zaragoza, o campus universitaire, lle un bullidero de chovens, con libros e ganas de protestar. Uns cuantas centenas de personas se reúnen adivindo un goteo continuo de estudiantes que i plegan a conseguindo o millar. Con se decidir do paseo Fernando Católico, a cifra se duplicado e a conseguiu unas quincecientas personas. Mientras o transito, se ha o tráfico de la avenida e o carril do tranvía. Ao chilo de policías asesins e non somos o enemigo, somos o cidadanos, se plegan a sede do PP en a gran vía. Hasta un cordón de funcionarios protexa o edificio, den una porta la placa reglamentaria. Los mismos achens proceden a grabar os rostros dos e as manifestants. Posteriormente, se decidiu dir da delegación do goberno, no checto máis cordóns policiales e máis canticos, anti-anticapitalistas, anti e máis lapices e menos maderos. Na delegación, cinco focineras retallan a Nui Zaragozana, mentre o pobo máis joven persiste na súa demostración de valura, posándose, chillando, protestando e cantando a canta de loca academia de policía. El espíritu criativo, festivo y de unión de 15M torna a la plaza do Pilar. En Chaca, más de medio centenar de personas han reunido en la plaza Viscos para de denunciar la violencia policial, exercida contra los estudiantes del Instituto Lluís Vives de Valencia. Espontáneamente se ha celebrado una asamblea en la que se ha manifestado a preocupación de banda de violencia policial, así como las agresiones a los derechos sociales. También la voluntad de dar continuidad a las trovadas. Se ha convoca una nueva concentración el 29 de febrero a las Vínoras. secundando a convocatoria de jornada de lucha europea en contra de los recortes y a reforma laboral, en defensa del público y en defensa de la tierra. Mi esta dirección ha anunciado la necesidad de movilizarse también en contra del crecimiento del extivo de Gesa. En Huesca, alrededor de 300 personas han concentrado mientras a tarde nuei de banda de delegación de gobierno huescanal. El colamamiento de la movilización ha y extendiéndose mientras a tarde ya congregado a una anunciada masa de héndas montranzas mellas y universitaires. Mientras a concentración, son Proferio chilos Uchilo se encontran as distintas actuacións policiales, de vez que se han demandado responsabilidade. Lector rematado con a lectura dun comunicado por parte da Confederación de Estudiantes Progresistas de Aragón. En el se ian denunciado a Máns, que non máis Valencia lle padeixendo o chugo dos retalles. Pelos centros como o do municipio zaragozano de Borcha, entre atros, son desembolicando as súas clases a temperaturas por debaixo dos 10 grados centígrados. cual ja originenau as correspondians protestas. La plataforma en defensa de escuela pública de Huesca también ha participado en la movilización. De tros improvisada ha puesto palabra a denunciar la actuación policial y convidar a las y los estudiantes a la participación en la plataforma con nuevas ideas y propuestas de trabajo. Una vez ha dar rematada la concentración y de tros espontánea, se ha salido una manifestación de la céntrica Plaza de Navarra, han señala improvisado una asamblea abierta. Limpose de distintas intervencións, unha gran colla de persoas, xa manau las ideas do PP e do PSOE, onde xa han proferiu consignas contra as políticas de retalles imposadas dende istos partius. Doe que a presencia policial xa deixou sentir discretamente, xa siga a través de efectivos non informaos ben, a través de agentes paisano, tanto a concentración como os demás actos han transcurriu sin incidens. En Teruel, convocados por PURNA, CNT e a Asamblea de Estudiantes, a man de 200 persoas xa han concentrado nas portas da Facultad de Ciencias Sociales e Humanas. Limpués de ayer o manifiesto, se ha decidido baixar manifestación de cara a subdelegación de gobierno en la plaza Sanchoán, do que se ha o carril da carretera do Alcañiz. Limpués de unha pancarta que meteba en espenso público, se ha con consignas como presupuestos policiales das escuelas e hospitales. Si se fan os suecos, nos faremos os griegos. Yo tamén soy el enemigo, o prou da abuso policial. A más, se ha demandado la absolución de todas as personas encausadas e a dimisión dos responsables políticos e policiales. Meían falta escrámientos contra la represión, os retalles estudiantil y general. A fin da manifestacións ha decidido entre os estudantes convocar a asamblea o venin lunes 27 a las 19 horas en o hall de ciencias sociais para continuar con a mobilización, atentas de cualquier reacción represiva máis. As crónicas de huescalle de Northfate e a crónica de Teruel de Purna. Os isto que plade sentir son as crónicas das manifestacións que ha viu en o país en relación con esta estas movilizaciones y esta represión policial en Valencia, movilizaciones que se han dado también todo el estado y hoy en Fenderilla que le van a hacer un tres tallio especial para charlar situación en no país valenciano y pues bueno de y taliso tenemos hoy un convidado y un mensaje que lleva poco tiempo viviendo en Zaragoza toda su vida vivió en Valencia capital es Edir Ramón buena tarde Ramón buenas tardes Eh, pues bueno, eh, principiamos un poco eh, charlando más que más de estos zagues feitos alrededor de, de lo que ha pasado con el Instituto Luis, Luis Vives eh, eh, Sabemos que bueno, pues eh, los estudiantes del Instituto han salido otra carrera contra las detalles sociales, contra la situación en el mismo Instituto No se decida que no, no tenían calefacción en estas zagues calendatas Y todo esto ha esclatado con, pues, con una represión policial brutal a la chenena carrera Eh, cómo bueno, ¿qué, qué nos puedes decir de exactamente de, visto de la situación del instituto y la situación de la, de la mostranza y los detalles en cultura en la mostranza en Valencia. Ah, yo creo que es el resultado de 15 años de, de gobierno del Partido Popular, pero cómo diría yo, no es es una sección del del Partido Popular, yo creo. Es una sección que está como diría yo, es un poco sectaria en, en, en, en torno a camps al dirigente de Castelló, como es el Fabra eh, no podría hablar eh, el Mateix de, de un PP como el de porque, porque no lo conec pero sí que conec en, en Valencia esta situación de, de 15 años de, subtilmente, cómo se va corrompiendo todas las, las, las instituciones públicas Y es fa un ambiente de, de corruptela ya generalizada, ¿no? Es un no no no ser dramático, pero, pero es es una situación muy, muy sutil, muy sutil. Uh -huh. eh, un, bueno, el, ayer o antes de ayer, al tubazo sí de teens me dio por llegar a la radio, encheje a cope, a ver que que que ahí Sobre, ...sobre este tema... ...y bueno, eh, casualmente llegan entrevistando a Rita Barbera... ...que bueno, en cara llega alcaldesa, no alcaldesa... ...de Valencia... ...bueno, sí, sí. pues está muy bien decía que... <risa> <risa> ...en cara y me parece que está acutio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ...bueno, pues de, de que... ...que bueno, que esto de los retalles... ...que no llegue verdad, que no se llegue retallando cosa ...que que, que en realidad los únicos retalles... ...que ha habido en la Mostanza ...son unos eh, sexenios de Ciba ...en anominados profesores... ...bueno, eh, pero que... ...bueno, eh, todo esto... En realidad lo que no lo que nos lleváis a a charlar un poco de la manipulación en los medios de comunicación que parece que ya una cosa ya eh, asumida en por la gente, o no sé. Sí, se podría se podría decir que, que la gente como com es un proceso muy subtil de muchos años, la gente se acostumbra a un mensaje y a un, no sé, a una situación que la gente creo que es que es realidad pero cuando surge fuera de la de la comunidad valenciana es totalmente mentida es, eh, es podría decir el tema del catalán la lluita de valencianas contra catalans que es una una veritable mentida molgrosa o el tema del agua eh, a Maragò eh, es una situación constante de ficar de, de a la gente en, en conflicto i i amb aquesta situació els sentiments pos dominar molt millor a la gent, no? I per què no? Eh fiques retallaes, ah, hi un burgues i i i fas negoci. Què és el que vola aquesta gent? Crispen a la gent per estar al poder i eh retallar, retallar per fer negoci. y un dels pillars per per mantindre en, en, en el poder és el, el tema dels medis de comunicació. Es un Té, que tenia que tener en compte que havia molta gent en, en la comunitat valenciana que tot eso parla valència y el medi on, on es, les notícies es fan en en valencià és el canal nou. El canal nou eh, actualmente es es pot dir que es la, la coba de Alibaba, porque per, un, un colega mío que que treballa en, en Imaché, eh, concretamente sonoriza eh, dos eh, series de televisión muy muy al Canal 9, eh, pues en deia que ni a mí que Antena 3 y Telecinco chundes. ni a gente que conta con que, com que trabaja allí pero no va allí a trabajar. Tan sols es militante del partido o, eh, o amigo el que siga y cobra dinero. que iba a decir pues que podía eh, las movilizaciones me parece que en Canal no una redacción fácil una mena de vaga o una cosa sinas nás... Una cosa sin asesinos informativos que no querían manipular o una cosa sin asesinos. Sí, oh, eh, hombre, yo me creo que, que la gente de, de Canal 9, el mundo de, de trabajadores, hacer vaga porque la situación es, es crítica. Es crítica allí, porque teníamos el directivo que se ha dedicado a, a, a agafar dinero, se no ofrece el seu travail. y cada vuelta el eh, salario y las condiciones de los trabajadores de, de cada uno son más eh, son más eh, dolentes, ¿no? Eh, y así se podría decir el mateix a la sanidad, la educación, ni a temas a Valencia en, en qué hablar. ...tú decías que has la COPE, ¿no?, ayer... ...sí, pero aguanté tres minutos... ...dice hoy se Mujer y está, y ya... ...pues yo esté viendo una canalista de televisión... ...que tampoco no... los de beller... <risa> ...y viva una rufierta y saliva o tema... ...pues al eso lo mismo... y ...una, una Mujer ya mayor, distas... ...con tertulias que les dicen que... ...que gozan de estar por estas canales... ...pues decía que... ...viva como un debate, ¿no?, o saliva uno de... ...o 15M como representando... ...bueno, de esa mena de movimientos... Y decía que esa mujer que, que, que los policías se han feito bien porque la chen no tenía derecho a ir tallando las carreras porque muy chen administraba a hacer servir esas carreras y que pues eso que no, no, no tenía derecho a manifestarnos y ir, ir tallando carreras. Y yo pues me preguntaba pues, si cuando fue la Fórmula 1, si cuando visitó o Papa, Valencia... O, o les falles. O les falles. Se no se que hizo tanto como, como lo feba Bueno la, la cosa allí que nosotros tenemos una realidad de lo que lleva pasando pues leemos unos medios aunque pues toye todo, todo muy fosco pues leyemos nomás la nuestra versión que la, la que creyemos más más veritable ¿no? Sí, sí. y pero la tu que tienes, conoces la realidad de Valencia como lo oye viviendo la chen de, de Asti Uf, la, la gente... ¿Qué opinión en tiene de Totisto? Ni a ni eh, molt, a gente, o sea muchos Groups ni a Chen que es mol militant y activa como saltres nacionalista o el que siga o de de, de esquerre simplemente y es, es una minoría eh, ni a un Mundechen que es normal pero per es o, o adormida no sé cómo tiro y ni a un ni un de gent que es, que está crispada también que es de Dretes o, o o es militando a un, una secta pero yo el PP de, de Valencia diría que es una secta no es con el PP de Altres Jocs yo creo y, y que está están de que estas ideas no que es fa un, un caldo de cultivo ahí a, a la ciudad y, y no sé un, si vos implicarte tenes para rato para implicarte Y si vos escapar, con fa la mayoría, y, y pensar en el, en el día a día y no en temas políticos, pues ni un mundo la verdad. Yo la idea que tenía Valle, eh, a ver cómo, cómo la explico, que cuando había una manifestación, por ejemplo, como con noticias de chel militán y la policía pues iba a carga y les abatana, pues dicen, mira, esto estos rollos, esto tal... pero ahora hay caso y que son chobens, son chen que son estudiantes y que no pueden aplicar y se no sé cómo decirlo y se han vista tan tan trancada de decir bueno pues bella cosa habrán feito veímos que son chobens y la chen mayor, la chen mesmo do pp pues cuento que tendrá fillos en ese instituto, familia, sus del conflicto mental les habrá de, de presentarse? No, pero yo creo que, que la chen con la que tú vas por a a era a la televisión. ¿no? Aquí sí. eh, Esta Chen, es el tipo de Chen que tan solo les se visite, se piensa que el búnker barraqueta coman a Nomenem. Aquí está Chen, eh, o Phantot B, no tenía eh, no ningún, eh, ningún error. y piensan que que la gente aquesta es una colla de de de gente de las izquierdas y Encara que se haya visto que son chenchoben protestando con libros, no veo no veo no veo bueno eso. No veo bueno eso. Yo sí que eh para informarme he visto el el comunicado de la policía del sindicada de la Policía Nacional y han ficat un vídeo donde explicaban que cuando vas a la manifestación ellos van a estar tranquilos y van a ganar agarrantes y van a ganar i y que feían una mena de protección um, de los coches eh, contra los contra los manifestantes que estaban sentados a, al medio del carrer y que hay y concretamente en feia em, em, eh, no sé por que, que el, el sindicato de estudia de, de policías de que la, el error principal es de, de el, del, go, del gobierno civil de Valencia de los càrrecs de la policía que van eh, ordenar un tipo de actuación y no van eh, mandar més efectius. Els diuen que quan hi ha molts efectius, eh quan més més policia, menys violència hi ha. Això és el que sensors els els sèduns, no sé, els parlen, els saben o no, no lo sé. Jo concretament crec que la policía, hombre, él, tiene que hacer la segura labor, y ninguno, pero que sí tenía que mes de un al ahí que ahí se ha pasado tres pobres. Lo que es un incompetente. Mm -hmm. Y eso abunda en, en Valencia. Abunda. Anti mm -hmm. no, ayer le, le lleva en la prensa que han enviado pues más policía de otros puestos del Estado a Valencia. O sea, no sé qué exactamente bueno, sí que sé ¿no? que sean parando Astio y que y tal, que ahí son pero bueno que. Dice, Iván que si, si los de enviado con la placa de identificación o eso tampoco sí, no la llevarían eso... sí. no, yo sí, creo que es tarde es tard. yo, yo creo que es porque eh, el que sería simplemente una manifestación de estudiantes cada vuelta esta frente más grande Y es porque el, el ambiente está muy crispado, pero ya desde el 15M o antes, la antes, son 15 años de, de sectarismo. Pero lo que yo también muy fuerte y que un médico, que ya era de guardia o primer día, que eh, gritó a la cadena SER a un programa de radio, 46 hablar por hablar, uh -huh. y dijo que a policía sacaba a los chavales... a los mensajes les acaba o parte médico y que mesmo dentro en la consulta médico y le enfurtón y le enfurtón no le furtó no os partes médicos. Y también le y eso. Sí. Qué hizo ayer bueno. Total impunidad, ¿no? Total. Vale, está yo no sé no no te puedo decir si es verdad o no, pero yo sí que creo que ni ha mol mucha de de de actuación de De buena actuación de, de, de, de, de los responsables, ¿no? Cada vuelta o fanpichor y cada vuelta a me soberbia, con la gente, ¿no? Eh, yo, el, yo te digo simplemente, pero el que veis, Y una nueva va es enfermera en, en un hospital de, de Valencia y ya me va a invadir un año o dos. empraven eh, gases perfervenes, ¿sabes? O sea, eh, no ni había material médico sanitario, es básico. O en, en puedes ver muchos clips a, a, a, a YouTube eh, que pues que ni un muy famoso de, de, del sostre de, de un hospital nuevo, como es la, la Fe de Valencia, como es Cau el quirófans. se lo Iselobeje, que era el hospital más grande de Europa, ¿no? Sí, sí, sí, el más grande y el más moderno. Y yo yo teitos se espaldaba. Sí, sí, sí, sí, es muy bestia. Y y y esta es es constanta, que esta aquests fets són constants. Y y cada volta més greus. Y y això yo para mí es es un altre un altre fet en en aquesta cadena que ya yo crec que algún dia farà que que caiga en el poder aquesta gentola. Si te parís, hacemos un descanso de tu que. Y continuamos. Pues os voy a avisar con una un tracanta de la colla que presentamos, West, Nebelcha, y continuamos con, con esta animada rufrierta. Fenda 101.8, Radio Topo. FILASTIN, FILASTIN, FILASTIN, FALASTIN. At Faliq, do they see us? We are سوف يكون ما شافت تفصل هاد هو مألوف هاد المشكل فيلسطين فيلسطين فيلسطين فيلسطين ديش نانسيو تارا ورنسان جايت den berden den gerusalemin kelego baliodu milak egiten duten aprobanak batek egiten duen mila baino ja uta eguneuskela bizinen du ta gauza bera eginezak esutuz eskala bizinen du guneuskela bizinen estampe shaftide habia veu estaven dinants i reunits en dos comissions, una jurídica i la altra de premsa, i han han trocat per telèfon al centre i han dit això, que venien grups i tal i que anaven a acabar el treball, que no havia acabat el la policia nacional, que havia que apallisar, per apallisades a Palsbol, que anaven molta gent en els cotxes i tal. Al finalment no sé si si realment van a venir o és una amenaça o què. Eh? Pero la amenaza verbal está dos vegaes al eh, eh, centro, al mate Esto que escuchamos y el audio que acompaña una noticia que hemos quitado de Vila Web y que dice que el Instituto de Educación Secundaria Luis Vives denuncia Graus amenazas de España 2000. Fues do centro, dicen, a Vila Web, que les han trucado a avisar. La feina inacabada, la comisaría la cabren unos al tres fora. Fues do profesora del Instituto Luis Vives de Valencia han informado. Ha informado a VilaWeb que en hasta 10 horas han recibido amenazas seriosas de la crica de ultraderecha España 2000. Diversas trucadas de miembros de colla anunciaban que a Faina, sin rematar en las comisarias de policía española, la remataría Nels en la carrera. Según des explicado o vocero del Instituto en las Movilizaciones, Josep Manelbert, miembros de España 2000 han realizado dos trucadas telefónicas al centro amenazan País, alumnas y profesores con abatanalos. han dit que vendrían grupos que acabarían amb la feina, que no habían acabado la Policía Nacional y que aparecerían a cualquiera, que vendrían almos coches. Ha denunciado Bert, que también es miembro de AMPA del Instituto. Los miembros de España 2000 han hablado con prepotencia y descaradamente, ha Bert, que ha avanzado que el Instituto ha decidido denunciar las amenazas a la policía y fue lo público a los medios de comunicación. Los responsables del Instituto han dado tres lau y han avisado a los alumnos que vaguen mol de compte que siguen mol curiosos a la hora de manifestarse que vaguen junts y que cuando alguien refugiarse lo fassen a dies de descases o en l'institut por l'itz no se te, se tiene constancia de garrament la agresión por part de collas extrema de extremadrita de momento no ha pasado cosa pero procuraré emanar con mol de ha señalado Bert ha asegurado que las amenazas y las agresiones de man de grupuscles de extremadrita son habituales en el país valencià y ha denunciado que así niama mas impunitat en l'àmbit ultra dreta, ja impunitat total. Per això ha ditó, "Pensen que són molt capassos de durar la pràctica de les agressions perquè estan molt crescuts, són gent molt julesca. Bert ha condemnat les vestides policials contra estudiants i ha qualificau de bestia l'actual actuació policial i de bretó sense escrúpols als responsables de les vestides. Ni este o vocero que jipai de dos alumnes de Lluís Vives ha revelat que a la porta del hospital vieva un policía demandando o certificado médico e crevándolo. Depois das arrestidas policiales do lunes esferens testimonios denunciou na presencia de miembros da colla ultra delitista provocant aos estudiants de zaga das ringleras policiales. De feito, Antonio Moreno Piquer, cap da policía española en o país valenciá fació o lunes unas declaracións que causou sorpresa e indignación. Tractos estudiantes que se manifestan de enemigos. Según TES, o Maneri directa, Moreno Piquer nunca no ha la afinidad con José Luis Roberto, Mainate de España 2000, uno de los responsables de la asociación de proxenetas más grande del Estado español y presidente de Interpresa Levantina de Seguridad. <risa> Pues ya... dos demandos incusas ...por este es texto... ...en medio catalán... medio aragonés... <risa> <risa> ...y que ya en catalán... ...y esto lo ...una mica sobre la marcha... ...y así nos es como ha salido... ...y con pues, la mía pronunciación... ...pues continuamos aquí en Fendoria... ...en radio Topo... ...en de FM... ...con una chicota rufierta... ...sobre los sucesos... Que ...de Valencia... ...con un convidado... ...venido de Valencia... ...buenas... <risa> atravegada <risa> ...pues... ...la policía... ...los nazis... No? Sí, Quasi... no, es, es, es habitual. Yo eh? Eh, he visto siempre al barrio de Benimaclet. Benimaclet en Valencia es con EBUD, pero tenían grupos de asociaciones de esquerres, eh, tal como El Terra, que es una asociación nacionalista catalanista, y de esquerrana. Y también tenían jokes de Esparcimen, como es com és el Globo. que tienen pues eh, que fan de la cultura punk o del antifeicismo eh, son jokes de, esparc de esparcimiento no? y eso es un gran el cool de, de la extrema derecha en Valencia eh, concretamente a es eh, Vintena eh, ni va a una, una manifestación de, de España 2000 la vas bored desde mi casa Como nadie gritan en la seva las les banderes y en plan neonazi y totalmente siempre escoltas por la policía nacional y era alucinante, o sea, yo, eh, es una sensación como, como diré, que estás en, en, la, en la Alemania del 30, 33, ¿no? O, en, o después de la guerra civil, ¿no? Una chentola que puede caminar por todo el barrio. y después eh, como no eh pasardaban de un, un, un no sé, bar o de, de la asociación es el Terra, on saben que ni totalmente contraria a les seves idees, tal sols per, fer, per fer gresca, ¿no? El pichor de todo es que unos eh, uns dies abans van a ganar la Seva furgona que la, la furgona es con la del equipo A en blau y uh -huh. amb la bandera de, de España ahí y van a ganar propaganda del de Sevesiders y ni va a haber ni más de un conato de, de violencia a a tan cansols per la seva pinta o perquè el veí increpava perquè no volia que passalen per el seu per seu carrer o no sé i ni a constància de En el 15M, per exemple, en la Plaça de l'Ajuntament hi havia un munt de gent, gent de tots els colors, hi havia gent de totes les edats. iban a pasar la furgoneta también eh, fue en propaganda y, y toda la gente eh, va a ser muy único porque toda la gente va a levantar y va a silbarlos eh, y estoy seguro que que la gente que el silbaba ni ha, ni habría seguramente dretes de o de esquerres pero el que no volvían era aquel radicalismo ¿no? que, que, ni, que que está implantando en, en, en Valencia Desde ahí fuera tenemos la la vista de Valencia como una ciudad de dereitas Y cuando nos cuenta la H bueno, o mismo nosotros desde aquí chuzgamos a la chen de Valencia por lo que falan los suyos políticos, sin uh -huh. tener en cuenta pues, que había todo un movimiento, como tú has dicho, en Obico de Benimaclet, uh -huh. en, en, en, en, en, en, Carmen, en Carmen, Carmen, sí, por sí. ejemplo. Sí, no, es un problema. Mira, yo a mí me pasa el Mateis en, en Valladolid. yo creo que en Valladolid habrá gente de igualmente pero pero ya tienes una imagen de que es una ciudad de derechas no sé yo creo que la gente en, en general no es de derechas tampoco es esquerrana es, es como no sé es con la gente normal ¿no? que vota PP PSOE y au, ¿no? El, lo que pasa es que sí que es muy evidente, el, el, el Que los pequeños sectores de la sociedad que son radicales eh, famos mal desarrollo, yo creo, en Valencia. Y yo creo que tenía, es una opinión total, totalmente personal y rebatible, pero yo creo que sí tenía que elementos de aquellos sectores en, en puestos públicos. La Universidad, por ejemplo, de Valencia tiene promovimiento. sí ni ni ni ni a ni, ha, ni ha a lo, a lo sempre, menos con la luenga sí siempre ni ha, ni a el eh, pero así diré el núcleo de, de resistencia en front del fascismo ha sido ha, ha siempre la universidad, ni a molde de de moviment en front eh, o sea per, pel nacionalisme pel eso, no pero eh, ya van a ficar un rector a la universidad para intentar cambiar estas cosas no sé en que es profesor manipul en los alumnos y, bueno, están diciendo, también también de, del de, de Instituto Luis Vives no sé yo creo que no es no es verdad pero pero sí sí que es verdad que la que la gente, cuando, cuando va a la universidad en Valencia es que es un núcleo de de gente de pueblos, que es de la, de la cultura valenciana, que parlen en valencia pensen en valencia y es un, un, un fórum, para así decirlo, y es muy fácil que, que, que isca una, un movimiento. ¿no? Yo decía lo de antes más como una en entre nosotros, que muchas veces nos creemos superiores y con derecho a juzgar a otras ciudades a otros pueblos, como, como Valencia o pueblo valenciano, porque aquí tenemos pues la misma la misma dueña aquí gobierna ahora mismo PP no concedió gobierno al PSOE pero mírate que Juan Caldes ha de usar una culpa pues los pone fuera y si pintas con tiza pues también te meten una piñora y de corrupción también vino casos de ambute tenemos los mismos ejemplos tanto churgando de infraestructuras como pues, bueno, estaciones de esquí y demás cosas inútiles, pues también ya hay... Y en casos, cara a quien ¿sabes? quieren fener más. Sí. No son rentables, pero en cara quieren fener más. El problema o factor común de estas dos cosas son los políticos. ahora que ellos son los culpables, pero que si la hacen que les vota. Sí, sí, yo creo que es un problema de España realmente, que es la corrupción. Y puede ser político o el que siga. Y no sé, yo de, de Aragón no puedo hablar, pero yo no con Con el, pues el tema del expo del agua, que sí que va a ser solo pero... yo. De corrupción también me menos aquí, bro, porque también somos menos habitantes. Mm. Sí. Y también se charra, se echará menos de Aragón en los medios de comunicación que de Valencia. Sí, muy menos. Mm. Muy no menos. tenemos placha, pero tenemos Mons, ¿no? Y lo que han feito con las estaciones de esquí, pues es a de todo. Pues ya íbamos a rematar y está, está redol de la situación en Valencia, agradecer a Ramón a su presencia aquí en Fendorella y que los estudios de Radio pues son abiertos hasta casi que la travegada que quieras, venirle Y cosa que, bueno, que continuamos con el programa y que tenemos más noticias ahora. nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castilla. ¡Fino! Pendorella, 101.8 Radio Topo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Y si charrábamos ahora de la brutalidad policial en el país valenciano, eh, pues bueno, aquí en Zaragoza tampoco nos quedamos curtos en este tema, muchas vegadas, y tenemos noticia ahora de la nacedura de, una, de un blog en internet que charla de la represión policial que fa a os guapo a policía, está, antidisturbios especial, de, dependiendo Concello de Zaragoza. Zaragozana solicita la disolución de Aguapo, Somos tu mai, o tuyo fillo, a tuya chirmana, a tuya lola. Somos tu mesmo. Somos Chen farta de aguantar humillacións, batans, pechacións. Vista traza se presentan as personas de Zaragoza que han creiado o blog guapodisolucion.wordpress.com como parte de una campaña contra una colla de violentos uniformaus que se fan clamar unidade de apoio operativo, con lo que con o como es guapo. O portal tién como cheto a mostrar testimonios de Chen que higa sufrido en as súas carnes a violencia dos matóns do Concello de Zaragoza. No o máis en trata de batanas, vexacións, o sempre feito de tratar a Belún faltándole ao respeto tamén lle violencia e tiñen cullida en este blog. En el espacio recentano su tuyo caso, han escomincipiado a publicar casos concretos de abusos policiales protagonizados por Aguapo. Dende o portal animan a enviar cual mena de información, noticia, ideia ou sucherencia que se te ocurra através do correu guapodisolucion arroba noblezabaturra punto Aguapo lle unidade de apoio operativo formada por agentes Chens da policía Local de Zaragoza. Estou crellada en 2008, año da Expo, vai soa sincusa de cosirar por a seguridade ciudadana e de servir de refirme a la insufición entre cometas número de dotacións policiales, como se explican en o portal. O que se emagando lleo o verdadeiro treballo que fa esta unida. Montaxes policiales, redadas racials, detención de mantés, que amedrentamientos, humillacións e vexacións a que militan movimientos sociales, batanza ciudadanos e ciudadanas, especialmente jovens, todos os cabos de semana. son macarras violentos bajo impunidad de un uniforme de policía, denuncian. También razonan las semejanzas entre Aguapo y AV, a Unidad de Vigilancia Especial que sorrondó las carreras de Zaragoza desde 1980. Asínas nos remeran que entre os xullos feitos se troban en a periodistas, sabotamentos a miembros de movementos sociales en as pinas de Venecia, en Novico de Torrero. Asesinato de Ángel La Puente, un cegal de 16 añadas que adugaba desarmau un autofurtau, e un lengo, etcétera. A.V. estuvo a la fin disuelta gracias a la presión popular. Así en el mismo, en No portal se informa de cómo actuar en caso de patir una arrestida. O primero que has de hacer es ir al hospital a que te feigan un parte de lesiones, que más en tal de te será honra en caso de querer denunciar. Y en el blog también sufre a guida antirepresiva que editó Cgt. agora con noticias da aluenga aragonesa o pasado día 21 de febrero se celebraba, pues, bueno o día da aluenga materna pero que en Aragón, pues, no se celebró carra como, como ya todos podes presinar y, pues, bueno, te ximos a contar esta noticia que hemos quitado da redol o día da aluenga mayral o materna se Aragón con el aragonés en peligro de extinción la mostranza y o reforma institucional dos dos problemas del aragonés cada 15 días se morta en el aluenga en el mundo el aragonés y en peligro de extinción según te es un informe realizado por a UNESCO Esta lengua de Aragón ya es parlada por bellas diez mil personas. Antipartí en lenguas lingüístico, hablanisian otras lenguas de España con diferentes grados de riesgo, como el vasco, el asturiano o el occitano. Este organismo celebrará el 21 de febrero lo Día da la Lengua Mayoral, que se creó desde el año 2000 para la promoción de la diversidad cultural y el multilingüismo. Lo motivo de esta edición ya es educación en la lengua propia. Los responsables de UNESCO consideran que los estados deberían verse alentados a reafirmar a enseñanza en la escuela. y oferta educativa nas correspondientes lenguas mairats. UNESCO metió en marcha una traslas lenguas más amenazadas, que estará actualizado semanalmente y que ya incluye 2474 idiomas. Aunque se charra cada un i o seu grau de risqué. Entre ellas poder trobarse ya, poden trobase ya 230 lenguas desaparecidas desde 1950. A guerra, a deportación, a estigmatización, son algunas las causas que amenazan a vida de una luenga, pero también hay motivos menos violentos, como la ausencia en los medios de comunicación sociales o desplazamiento por las luengas predominantes, mezcla de luengas en contacto y los fenómenos migratorios. Los expertos coinciden, más ni menos, en que un factor muy importante al torre firme de una luenga afeblida, y creer con una actitud positiva con respecto a la propia luenga vernacla. Las zagueras románicas desaparecidas son mozarabe en no el siglo XV y o dalmata en el XIX. o gobierno no tiene previsto hoy por el día 21 acto institucional sobre las longas que los ciudadanos aragoneses charran. Doce años sin Chonaco Scujuela, o 19 de febrero del año 2000 perdeva la vida en Barcelona Chonaco Scujuela, naisida En 1910, de Fumel, Francia, dove han marchao sus pais da traballar. A poco tempo de Naiser, Chuana tornaan to lugar de doyera la familia, a da Huesca, en ose montano. Astí pasa Chuana a su neneza, como narra en a súa obra autobiográfica Alueca. En 1922, se enfueta Barcelona, en dolleran já os súos chirmans grans. En Barcelona se casó con Joan Mirambel, Chuan en a obra de Chuana Coscujuela, e tenías dos fillas, unha das quals morió en asañadas huitantas. Continuó viviendo en Barcelona mismo de impuesta a muerte de suyo Mariu en 1991. Joana Cujuela se yé considerada una das millones escritoras en aragonés gracias a Alueca, obra que escribió a finales dos los años tanta, animada por suyo Mariu, aunque recenta suyas memorias de Nina Nadaguesca y Arredolada, Radiquero Huerta, Huerto, Ermita de Treviño y Huesca son bels dos lugas que vi aparixen. O libro se publicó en 1982 con o título Alueca, a historia de una moceta dose montano. ye de dabe publicaciones do Consell d'Aragonesa. I era el primer libro que se publicaba en aragonés popular do Semontano y la aceptación estió enorme, mas que mas por espontaneidad y naturalidad con la que recenta os más duros episodios da súa vida y pola sencillez con a que replega a vida tradicional en un lugar do Semontano, o seu estilo ye pleno antimás de expresións e frases feitas de carácter coloquial que li dan ao texto unha gran viveza. De a Cotolata, la primera edición de 2000 ejemplas, se empació una segunda también de 2000 ejemplas en 1988 y una tercera en 1990 también de 2000 ejemplas, fende un total de 6000 ejemplas Publicaus, convirtiéndose así en o bestseller del Aragonés. En 1992, Juana Coscujuela ganó o Premio Cabero, con continuación que ya segunda parte d'aluca. En esta novela la autora recenta a segunda parte de su ya vida cobaltando más que más os años en la Barcelona de la Guerra Civil. También publicó a Dahuéca dentro del libro en al aire Garbas que estío editado por Adechea. Bellas expresiones, mazadas y palabras d'Ahuéca en número 87 de revista Fuellas. y en número 100 la misma revista publicó también a casa mía esta en Osas Montano. Bueno pues ya han 12 años hinchoan a Goscújola. Aguantando y reteniendo mis sentimientos de salir y reventar Un par de gotas de mis ojos caerán cuando empiece a recordar Los recuerdos malos que mi mente no se van Voy a luchar y ser más fuerte Superando el pasado y viviendo el presente Porque campeamos a labores con tanta facilidad Superando el pasado y se nos Ya son las 7 coladas, hay hora que se nos remata o tiempo. Y bueno, pues un, un inter, una interesante cierta web sobre el tema de Valencia, que yo me ganaba de fe, la verdad. Y a la fin, pues noticias por envasador. Y esperamos que nos se haya feito hoy. Y ya sabéis que nos podemos escuchar, ocho es venien a las 6 de la tarde. También nos puede sentir por internet en fendorella.wordpress.com o en radiotopo.noblezabaturra.org. Y rematamos como siempre con una canta traducida a largones, en este caso de los olvidados de la morgue, a uabe. O retocao, con un chornal manchado de ruindad, lesmo bien tranquilo, por estar a vanguardia del orden social. No les demandes razonar, nomás responden a la voz do suyo amo. Aman que les da de adminchar, traicionado pueblo soberano. A o os guapos arvastards. Desaloixos concentraciones contra los que no reblamos, rebaixadas a diario contra todo ciudadano. Y que yo que hice hacer con este que a vuestro mundo, a nuestra luta no va a creixer en cara que caracapullez más os muros. a sus vuestros mulos. A ve o guapos arbastars. a ve o guapos arbastars. Y que yo que hice hacer con este que a vuestro mundo, a ve o guapos arbastars. Maldaos bordes. Voglio salvarla una volta Voglio salvarla una volta Voglio salvarla una volta Voglio salvarla una volta Mi da la sua presentazione Stella Rossi numero 1 io sono già lo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 Salvaste, Olga Pozarvasta. Olga Pozarvasta. Olga Pozarvasta. Olga Pozarvasta. Olga Pozarvasta. Olga Pozarvasta. Esta noche haremos una visita a todos los putos dios jodados de la tierra. Revuelvan sus madrigueras. Y como ven vean alguna deficiencia con torradas de derechos civiles, lo adicionaremos.